En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes el programa de cada día jueves a esta hora. La verdad, una alternativa. Grandes temas de conversación que a ti, amigo, vecino, te van a interesar. Dejamos con ustedes a Claudio Rojas y sus invitados de calidad del día de hoy. Con ustedes, Claudio Rojas, La verdad, una alternativa. Adelante, Claudio. Hola, queridos auditores. ¿Cómo están? Aquí estamos felices nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de nuestro programa La Verdad, Una Alternativa. Eh, estoy aquí junto a María Cecilia Bartolín, que le saluda. Hola amigos, ¿cómo están? Eh, encantada de poder estar de nuevo con ustedes. Eh, hoy voy a ir de lleno a lo que nos toca. Mm, tenemos una invitada, ella es periodista, licenciada de comunicación social, Eh, de la Universidad Diego Portales, diplomada en Derechos Humanos y Procesos de Democratización de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y coordinadora del programa Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano. Tenemos con nosotros a Paulina Acevedo Menontó. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, Claudio, María Cecilia, un gran abrazo también a todos los auditores y auditoras de Puente Alto. Eh, bueno, eh, Paulina eh, es muy interesante para nosotros tenerte acá es un programa eh, donde hay gran interactividad la gente participa, nos llegan preguntas y creemos que puede satisfacer muchas, muchas preguntas que nuestros auditores van a tener seguramente a lo largo del programa para partir el programa eh, de lleno, eh, me gustaría que nos dijeras, tú como especialista en derechos humanos y eh, en tu asociación también eh, forma parte de la plataforma Chile Mejor Sin TLC en lo que se refiere a los tratados de libre comercio la nueva generación de tratados de libre comercio que existe, porque no es que nos opongamos nosotros, y en eso quiero ser reiterativo no es que nos opongamos al, al, al libre comercio lo, lo que nos oponemos nosotros es a esta nueva generación de tratados de libre comercio, porque tú sabes bien de qué se trata, ¿cierto?, Pero puntualmente, para partir, nos gustaría que tú nos dijeras nosotros hemos dicho que amenaza los derechos humanos. De hecho, es un, una sentencia, un sponsor. del ¿Qué derechos humanos? ¿Cómo afecta a la gente directamente? Por ejemplo, el TTP. Bueno, como tú bien dices, Claudio, eh, frente a lo que estamos es eh, a una apuesta de los distintos gobiernos desde el término de la dictadura, de que el desarrollo esté asociado a la apertura de mercado. Y la apertura de mercado a través de acuerdos comerciales. Acuerdos comerciales que han ido variando en el tiempo y hoy día tenemos eh, tratados de libre comercio que de comercio tienen poco y que lo que vienen a lo normal son básicamente los mercados más emergentes los mercados de los servicios, los mercados asociados a, a las tecnologías, a la Internet, eh, los derechos de autor, eh, la propiedad intelectual respecto de medicamentos, que es una gran industria finalmente, eh, o respecto de las semillas, eh, atentando contra, eh, en otros entre otros derechos, el derecho a la alimentación. Es decir, lo que tenemos eh, son instrumentos para expandir mercados Eh, y que esos mercados están directamente relacionados con aspectos muy cotidianos de las personas. en La adopción del TPP va a intervenir, por supuesto, en, en la capacidad que tengamos como personas de crear blogs, eh, de poder bajar libremente eh, algunas eh, músicas o informaciones, porque estas van a estar eh, sujetas a un derecho de autor que se ha sido extendido. Eh, cuando pensamos también en... En, en, en un país como Chile, que no solamente es un país minero, es un país rico en, en, en tierras y, y, y territorio con grandes valles que se han dedicado a la agricultura y que hoy día están quedando... Eh con riesgos de sus recursos hídricos, tenemos muchas zonas que están incluso siendo de, de catalogadas como de crisis hídrica y sobre esos eh, territorios siguen instalándose proyectos extractivos, mineros eh, de generación energética que son los grandes paradigmas entre comillas del comercio internacional y que estos tratados nuevamente vuelven a profundizar, entonces además traen conflictos sociales, no socioambientales sino que sociales y territoriales que son importantes también de, de destacar. Eh, un aspecto importante en, en el secretismo con que son negociados estos tratados eh, es la ausencia de una participación real de la sociedad civil y aquí quiero hacer dos distingos porque el observatorio ciudadano al que pertenezco es un, un observatorio que trabaja sobre derechos de pueblos indígenas. Aquí no ha habido una participación de las organizaciones y de las comunidades locales que pueden verse mayormente afectados, no en procesos informativos o seminarios, sino que en procesos deliberativos donde su opinión sea, eh, sea tomada en consideración, sea vinculante finalmente. Los relatores de Naciones Unidas eh, en los principios generales sobre adopción de tratados eh, han dicho que la participación debe ser antes, durante, incluso después de la ratificación de acuerdos comerciales para ver su implementación, es decir, durante todo el proceso debería haber esta participación. Y en el caso de pueblos indígenas, existe además un convenio, un tratado internacional, el Convenio 169, que les otorga el derecho a ser consultado frente a medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar sus derechos. Un acuerdo comercial con estas características que atenta contra el patrimonio de la semilla, que atenta eh, contra eh, los territorios donde estos pueblos habitan, eh, claramente debe ser consultado con ellos. Eh, no hay claridad respecto de las negociaciones, es decir cuando el Ejecutivo está negociando, pero si sí hay claridad a nivel internacional que cuando estos tratados se sujetan a eh, el Parlamento para ser ratificados, como es el caso del Tratado de Libre Comercio con Uruguay, Chile-Uruguay en este momento, o lo que va a ocurrir con el Tratado entre Chile y Argentina, deben ser sometidos a consulta indígena. Y ojo, ahí hay que recordar que el Tratado con Argentina fue firmado el año pasado y hasta el día de hoy no tenemos un texto público, no existe, o sea, hay un secretismo más allá de incluso esta ley de transparencia, porque yo sé que en la plataforma se ha solicitado el texto eh, por medio esta ley de transparencia y tampoco lo han dado a conocer. En Argentina, lo mismo tampoco. pasó con el TPP, que incluso Exacto. lo pidieron parlamentarios y tampoco fue entregado. Y eso atenta finalmente eh, con otro derecho humano, porque... Que tengamos leyes de transparencia, que tengamos leyes de propiedad administrativa es porque antes los estados han adoptado tratados internacionales de derechos humanos que establecen este tipo de mecanismo en el marco de democracias. Entonces, si nosotros a la hora de adoptar acuerdos comerciales no estamos incorporando estos procesos participativos, estamos vulnerando un principio que es a la participación política en asuntos de interés general, que está desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, pasando por la Convención Americana, y también en estos nuevos tratados específicos. Por eso es que es importante que entendamos que cuando se habla de un acuerdo comercial parece lejano, verdad parece que es una circunstancia de macroeconomía lejana a nuestro cotidiano pero no es así, eh, los acuerdos hoy día se negocian no tienen nada que ver con rebajas de aranceles o, o que un producto se favorezca en su entrada a otro país, los acuerdos insisto que hoy día se están eh, firmando, tienen que ver con los gran, con las grandes industrias que hoy día concentran la economía a nivel global esas industrias que ya no son una sino que son transnacionales se abastecen de estos eh, tratados para imponernos eh, sus proyectos extractivos pero también para imponernos sus productos con las condiciones que ellos quieren y a los costos que ellos trazan esa es la esa es la realidad y ahí es donde no tenemos que cegarnos porque finalmente el eh, va a ocurrir que los servicios en el caso de la salud pública, que ya tiene reparos que le podemos hacer, pueden ser aún peores si nosotros suscribimos, entre otros, un acuerdo como el Tratado de Servicios, TISA, que involucra a 53 países. ¿no? Eh, y, y Esa es la realidad que hoy día tenemos y esa es la realidad global que compartimos Parecerá que, que, que es etérea, pero la verdad es que se materializa y precariza la vida de todos y de todas. Sí, ahora... Eh con respecto a estos tratados y lo que tú estabas hablando, de llegar a firmarse, ratificarse estos tratados que sabemos que el Parlamento no puede cambiar absolutamente nada, o lo acepta o lo rechaza. Eh, luchas sociales como educación gratuita y de calidad, eh, una salud eh, gratuita también y de calidad, simple y sencillamente desaparecen, ¿no? no? desaparecen y, y además eh, existen todos estos acuerdos eh, tribunales propios que se les denomina para la solución de controversia eh, y es así que cuando una empresa siente que una, una la adopción de una política pública por parte de un estado o la denegación de no ser sé, de un estudio de impacto ambiental en el caso de un proyecto extractivo eh, afecta eh, sus intereses económicos puede demandar ese estado Y ya no lo demanda frente a un tribunal, entre comillas, amplio, como puede ser el de la Organización Mundial de Comercio, sino que lo hace dentro de un tribunal con tres personas eh, que básicamente participan o han participado históricamente en estos mercados comerciales globales. Es decir, eh, tienen una tendencia a ser más bien favorable a los procesos de apertura que a la protección de los estados para que estos a su vez protezcan los derechos de las personas. entonces Cuando nosotros tenemos un acuerdo que se negocia en secreto, que finalmente se firma sin eh, la participación de las personas, eh, que se pasa luego al Parlamento sin que pueda hacerle ninguna modificación, como se hace con cualquier ley, incluso con los tratados de derechos humanos, los, los estados son libres de establecer salvaguardas respecto de alguna de sus cláusulas. Sin embargo, respecto a estos acuerdos comerciales, no lo pueden hacer. Y, y es así que finalmente... Vamos a tener, por ejemplo decía tú, la educación, si tuviéramos un TISA vigente, podemos tener un establecimiento educacional, un holding de colegios que se sienta perjudicada por alguna acción, como la de la gratuidad u otra, y finalmente desmande al Estado chileno por los compromisos que tiene en el marco del TISA. Esa, esa es la realidad, o sea, la sujeción que tienen los estados finalmente y la pérdida de poder respecto de actuar en torno a políticas públicas es otro de los grandes riesgos que tienen estos tratados. Por eso es que nosotros, que estamos hoy día demandando educación, que estamos demandando más salud, que estamos demandando pensiones, por ejemplo, eh, eh, que estén a la altura de la dignidad humana, Eh, con estos tratados simplemente se sepulta la posibilidad no solamente de una AFP estatal, que fue la propuesta de Bachelet y que no está en la línea de lo que se plantea eh, por la mayoría de quienes de señalan que hay que terminar, o señalamos que hay que terminar con las AFP. O sea, aquí hay que volver a palabras como la solidaridad, eh, eh, verdad a, a la cooperación tripartita. Es decir, hoy día tenemos que empezar a mirar con otros horizontes y no con los horizontes de mercado, los horizontes comerciales con los que se nos ha acostumbrado a vivir las últimas cuatro décadas. Eso es lo que hay que señalar. Nosotros vivimos en un sistema altamente eh, eh, vinculado al consumo eh, y lo que hoy día los acuerdos están afectando es precisamente a esos eh, medios de consumo en los que estamos, lamentablemente hay que volver a insistirlo, acostumbrados. Entonces, ¿nos afectan? Claro que nos afectan. En lo cotidiano, en lo cotidiano. En lo más próximo, en lo más próximo. En aspectos tan sensibles como la educación de nuestros hijos, por supuesto que sí. Como la salud de nuestros familiares, también es posible que así se afecten. El, el TPP cuando ponía una, una cláusula, Eh, o intentaba poner primero de 12 años después de 9, después se discutía si eran 8, o 5 años para un medicamento que puede salvar vidas, que su fórmula sea secreta por todo ese tiempo. Atenta, atenta con la entre la salud mundial. O sea, uh -huh. nosotros deberíamos hoy día tener liberadas esas fórmulas desde un comienzo. Claro. Deberíamos acordar que lo más importante es la salud de las personas y no las ventas de la industria farmacéutica. Esa esa es la contradicción que hoy día tenemos Y, y, y algunos Pueblos que, que suelen Vivir, sobre todo aquellos originarios Con otras formas de vida ¿no? que, que hablamos del buen vivir De vivir a escala humana Con otros parámetros de desarrollo eh, No nos debemos olvidar que la lengua castellana También existe Ese buen vivir, nosotros hablamos de bienestar ¿no? eh, sí. Y ese bienestar Lo tenemos absolutamente olvidado Somos presos del consumo, somos presos de, finalmente, las formas que se nos imponen de salud privatizada, de pensiones privatizadas, de educación privatizada, y eso con los tratados de libre comercio, lejos de romperse, se tiende a solidificar vamos a la pausa y, queridos amigos y volvemos un breve momento. la flor con genocidi i na la luna s una explosió que funde todo el clamor el derecho de vivir en paz um Estamos eh, de vuelta, queridos auditores, eh, con nuestro programa. El que quiera hacer alguna pregunta, tenemos el Facebook de la Radio Puente Alto y nuestro correo, verdadunaalternativa.com. Aquí estamos en la 107.5 FM. Me decía, eh, estudio, que hay una pregunta. Eh, tenemos dos preguntas, Claudio. Buenas tardes. Gracias por estar acá nuevamente con nosotros. Acá Belén Corona, Torrejón, desde Pirque. Interesante programa, qué bueno escucharlos. La semana pasada lo escuché con el tema de los bosques. ¿En qué beneficio me afecta esto del tratado TPP-11? Pregunta Belén Corona, Torrejón. Y la segunda pregunta la dejo al tiro para que la contesten ustedes. Carlos Mauricio Cabello, desde Talca. Saludos muchachos, interesante programa. ¿Y de quién depende aprobar o no el TPP? ¿Y a quién le conviene aprobarlo o desaprobarlo? Gracias. Muy buenas preguntas. Eh, la verdad es que tocábamos el tema de las semillas eh, y si uno piensa que seguido de eh, la minería, el principal producto de exportación de Chile es eh, la industria forestal y, y toda la industria manufacturada asociada a la industria forestal, es decir, de celulosa, eh, claramente nos afecta. Eh, cuando nosotros estamos hoy día negociando acuerdos con eh, Argentina, con Uruguay, eh, el TPP, pero también estamos negociando o revisando el acuerdo de cooperación con la Unión Europea y sabiendo que hay muchas inversiones que provienen de países eh, de la Unión Europea, lo que podemos tener finalmente es más eh, tipos de plantaciones de monocultivo, eh, como es el pino radiata y el eucaliptus, que son... Eh, gran eh, a, gran abrasivos verdad de los suelos eh, y, y son consumidores de muchas aguas eh, por lo tanto lo que estamos eh, haciendo es invertir en el mediano plazo Eh, por una industria exportadora, pero estamos eh, finalmente sacrificando eh, el suelo eh, y también las especies nativas que son las que están en esta diversidad, como decíamos antes, eh, verdad de territorios, de valles eh, y de regiones eh, donde prácticamente están siendo avasallados. Y ya no hablamos solamente de la zona sur, sino que hablamos de una zona que es muchísimo más amplia, los incendios en Valparaíso lo demostraron, los eh, incendios que se han venido produciendo en los últimos años también dan cuenta de que esa industria y los efectos que crea eh, lo que están generando eh, las tragedias que se instalan eh, tras estos episodios de, de incendios forestales, eh, o más bien de la industria forestal. Así que, amiga, eh, por supuesto que afecta, Hay que seguir trabajando por la conservación de nuestras especies nativas. Eso no solamente nos permite conservar una identidad patrimonial, podemos decirlo porque el patrimonio sí. también es inmaterial, también está asociado a lo que son nuestras especies, lo que es parte de... de de, de los de los atributos verdad de, de, de una región o de un país eh, y eso eh, es importante que lo salvaguardemos estos tratados pese que tienen capítulos ambientales no nos engañemos el tpp también tiene uno no salvaguardan el medio ambiente lo sujetan a los mismos tribunales de los que hablaba antes es decir si una industria por ejemplo la forestal se siente amenazada va a demandar al estado y va a exigir también eh, poder hacer y deshacer como hoy día hacen en los distintos territorios Eh, y respecto de la pregunta que hacía el otro auditor, eh, bueno, los mecanismos que contemplan los países de América eh, del Sur y que difieren de los del Caribe, que ellos eh, aprueban, firman y ratifican en un, pueden hacerlo en una misma instancia. Eh, en el caso de los países de América Latina, eh, pasan por los parlamentos. Eh, y en el caso de Perú, eh, que también forma parte del TPP, y, o el TPP-11, como le han denominado a la versión sin Estados Unidos, tiene un parlamento unicameral. Entonces, en el caso de Chile, estos tratados deben pasar por ambas cámaras para ser aprobadas, eh, y en el caso de Perú, en nuestra región, eh, por esta única cámara del parlamento. Eh, solamente para tenerlo como antecedente, eh, este, esta actitud vertiginosa que tiene Chile de aprobar y aprobar tratados ha hecho que tengamos acuerdos comerciales ratificados en tres días, como fue el caso de Vietnam. Eh, o que algunos que eran objetos de gran controversia como puede ser el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos tardara tres meses, eh, por lo tanto eh, la posibilidad de un, una ratificación del TPP por parte de un parlamento que está convencido de que los acuerdos eh, de libre comercio son buenos per se eh, podría llegar a ser muy celero la tramitación hasta ahora del acuerdo entre Chile y Uruguay ha demostrado que produjo una alta discusión en la comisión eh, que, que, que le tocó verlo antes de pasarlo a sala eh, la, y finalmente en sala tuvimos una votación que da cuenta de esta ignorancia eh, de nuestros honorables al ratificar por 73 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones el acuerdo eh, con Uruguay sin pedir antecedentes de impactos en los derechos humanos y sin tener a la vista ningún informe sobre beneficios económicos. Entonces, no solamente son el Parlamento un, un cero a la izquierda en el sentido de las... De, los, de las cortapisas o de las modificaciones que pueden hacer en los tratados, sino que además votan a ciegas sin tener ningún elemento de juicio, ni siquiera minutas por parte de, eh, de las autoridades para poder tener alguna noción. Es más, yo me atrevería a decir que ni siquiera leen el texto. No me cabe ninguna <risa> yo, duda. Fíjate que, perdona, un paréntesis. Y lo más divertido, y para ratificar lo que tú estás diciendo, que avala lo que tú dices, es justamente que la las dos votos en contra que fueron votos que fundamentados absolutamente en cosas que no ten, revelaban una ignorancia absoluta sobre el tratado. O sea, <ríe> es, es, es realmente mala risa. Yo creo que la gente de la calle sabe más del tratado que yo Exactamente. De hecho, se hizo un trabajo, eh, vamos a decir, de de educación, de formación, de tratar de encontrar cuáles eran los aspectos más sensibles de, del TPP recordarán los auditores y auditoras porque circularon en volantes circularon por las redes sociales estos 10 puntos de por qué no había que ratificar el TPP eh, creo que esa eh, podríamos decir alfabetización educación, formación, todo eso nos falta como sociedad en estas materias y en otras también pero en estas materias en, en, en lo puntual se hizo con los parlamentarios Y, y la verdad es que las reuniones, eh, así como en las sesiones, es vergonzoso la ignorancia que hay al respecto. Eh, y, y uno ve que finalmente eh, eh, ellos están no solamente siendo nuestros representantes y por lo tanto también los garantes de encontrar el mejor bienestar para nosotros, sino que lo que están haciendo es hipotecar finalmente nuestro bienestar a cuenta de su ignorancia eh, y de su ir como eh, iría una manada verdad de ovejas eh, mm. siguiendo eh, a, a su pastor. De la misma manera ellos siguen... Al, al pastor del desarrollo, del modelo de desarrollo que nos ha querido nos han querido convencer que es el más rentable, el más satisfactorio y el que más eh, crecimiento le da a este país. La verdad es que este país no ha crecido más los indicadores macroeconómicos, así lo dicen. Este país ha aumentado sus niveles de desigualdad mediante la imposición de este modelo de desarrollo y finalmente hoy día además tenemos en América Latina la mayor cantidad de conflictos socioambientales y territoriales porque este modelo de desarrollo se basa en la extracción de recursos de este continente sobre todo. Sí, bueno y además hay que recordar que las grandes potencias que hoy son potencias actualmente llegaron a serlo Eh, con medidas proteccionistas no abriéndose al mercado claramente, porque eso no te lleva a crecer muy por el contrario, te mantiene y te abre una brecha muchísimo más grande entre aquellos que tienen mucho y los que prácticamente no tienen nada exactamente, y ahí yo creo que es donde tenemos que que, que ver que esto es una línea en continua Nosotros desde el término de la dictadura hemos tenido gobiernos de la concertación, después Nueva Mayoría, como se le quiera llamar a este conglomerado, y también gobiernos de derecha. Y aquí el modelo es el mismo para todos. no Es más, si uno hace una revisión de lo que es el primer mes de administración de Piñera, Uno ve que se mantiene la línea en cuanto a dar prioridad también a la rápida tramitación de estos acuerdos comerciales sí. eh, y uno ve también algo que es importante que, que abordemos el día de hoy, que existen mecanismos que están siendo utilizados eh, como son los decretos y los instructivos presidenciales en un país presidencialista. ¿verdad? por lo tanto la facultad está lamentablemente sin un control social sin un control del legislador uh -huh. sin otros mecanismos que permitan frenar a un presidente que si quiere se transforme en un dictador ¿verdad? y la verdad es que hoy día tenemos un, desde una perspectiva de derechos humanos eh, una presidencia que está imponiendo mediante decretos medidas que atentan directamente contra derechos fundamentales de ciudadanos nacionales y también por las indicaciones que se hacen en materia de migración de ciudadanos extranjeros que están en el país. Yo creo que eso es muy grave, que que la dictadura haya Eh, adoptado una ley orgánica constitucional de educación, por ejemplo, como la los el último día antes de irse, o que haya eh, limitado el derecho a manifestarse mediante un decreto y la introducción de un inciso segundo a la Constitución, o que haya eh, construido una ley de comunicaciones o una ley de extranjería e inmigraciones mediante decretos para finalmente... O, o silenciar radios como las que estamos hoy día hablando o para impedir el ingreso de determinados observadores de derechos humanos eso hoy, ese mecanismo del decreto está siendo utilizado en lo que se denomina o se quiere denominar una democracia cuando no tenemos eh, una una formulación de políticas que involucre realmente un conjunto amplio de los poderes del Estado y como decíamos antes también la participación ciudadana lo que tenemos es un dictador y lo que estamos hoy día viendo eh, y a eso yo haría un llamado a los auditores y autores a abrir los ojos eh, sobre todo aquellos que tienen más años y que pudieron ver eh, otros tipos de gobiernos más allá del signo, reitero el tema tiene que ver con los mecanismos de democracia, eh, Chile no tiene plebiscitos que son mecanismos de democracia directa, es decir de la expresión ciudadana en su máxima expresión, eh, no tiene tampoco defensorías del pueblo, no o sea, un, un instrumento del que se dotan las democracias para cautelar el Estado de Derecho, es decir, para que un organismo autónomo al Estado pueda hacer el que escucha a los ciudadanos respecto a a cada vez que se sienten afectados en sus derechos. Y esas defensorías en América Latina tienen incluso departamentos especiales, en Perú uno anticorrupción, tiene una defensoría ambiental fuerte también en el caso de Argentina, es decir, nosotros estamos años luz de tener institucionalidades democráticas y lamentablemente la forma que ha tenido hasta ahora de gobernar eh, Sebastián Piñera nos demuestra que además no tenemos instrumentos, ni cultura democrática a la hora de gobernar. Gobernamos de la misma manera que lo haría un dictador. Vamos no. a una pausa y volvemos enseguida. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente no es tu culpa, dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz Ajá. Y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia A esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo es donde vivo y yo ya no soy un pendejo Que no guachas los puestos del gobierno Hay personas que se están enriqueciendo Gente que vive en la pobreza Nadie hace nada porque nadie le interesa la gente de arriba te detesta Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas Si le das más poder al poder Más duro te van a venir a coger Porque fuimos potencia mundial Somos poder nos manejan mal dame, dame dame dame todo el power para que te en la madre mi mi todo el poder so hay... Dámene, dámene, dámene, dámene todo el poder Dámene, dámene, dámene, dámene todo el power Así es, puto ¿Por qué no nacimos donde no hay que comer? No hay por qué preguntarnos cómo, ¿Cómo le vamos a hacer Si ¿Sí nos pintan como unos huevones Porque los llevan por donde les conviene Y es nuestro sudor lo que los mantiene Los mantiene comiendo pan caliente Este es pan, es el pan de nuestra gente Amigos, eh, teníamos una pregunta. Eh 2. para ya. Sí, sí. Muchas gracias. Ya estamos acá en el estudio número 2. Espera, damos un segundo para revisar las preguntas que entrega eh, Miguel Ángel Ramos Figueroa. Escuchando la radio desde Pudahuel. Vivo en Puente Alto, pero la escucho. El periodista que habla ¿a ¿quién representa? ¿Algún partido político? Porque está todo mal según Piñera y por qué la Concertación no hizo nada? ¿A quién representan finalmente? Esa es la pregunta número uno De Alejandra del Pilar Díaz Rivera dice soy profesora y me interesa mucho el tema del medio ambiente, lo que están hablando ¿cómo afecta finalmente al medio ambiente? ¿Qué, ¿cómo afecta a mis niños que están en la educación básica? vamos respondiendo primero para Miguel eh, y ahí nos extendemos también a otra comuna de donde se nos escucha eh, no pertenezco a ningún partido político eh, mi planteamiento y mi punto de vista tiene que ver con lo que yo denomino mi bandera que es el derecho internacional de los derechos humanos mis análisis son eh, a todo gobierno y más bien dicho a todo estado porque una cosa son los gobiernos y otros son los estados que claro. tienen las obligaciones internacionales sí, sí. contraídas eh Por supuesto que tengo en ese, en esa perspectiva crítica, no solamente a la gestión actual de Sebastián Piñera, sino que también a las de gobiernos anteriores, porque hay que insistir, y lo hablábamos previamente al ingresar a estudios, Eh, que Chile tiene una precariedad en torno a la institucionalidad democrática que es abismante pero lamentablemente no nos damos cuenta de ello no nosotros hablábamos antes de, de la defensoría del pueblo eh, sí, pero tampoco tenemos una ley revocatoria de mandato por ejemplo que la tienen distintos países en la región y, y que no solamente la tienen sino que ha sido aplicada pensemos que en el caso de Venezuela o de Bolivia los ciudadanos han reunido las firmas necesarias para pedir un plebiscito revocatorio del mandato y se han eh, producido esos procesos, nosotros no tenemos nada de eso, eh, podemos señalar que tampoco tenemos eh, cargos de electividad a nivel local que es importante para también, no solo una descentralización sino que una gobernanza territorial bueno. desde lo local ¿No? nosotros seguimos con los intendentes designados, o sea, el tema de la designación sigue siendo una, un gran problema entonces, la visión crítica tiene que ver eh, con, con esa perspectiva, ¿no? de compararnos de compararnos con la región no compararnos con, con otros continentes, sino que con, con, con lo que ha construido América Latina dentro de tener procesos similares también, porque las dictaduras no solamente estuvieron acá, estuvieron también en otros países en América Latina y los problemas que tenemos son también comunes, entonces lo desde aquí. Y, y lo segundo, las críticas tienen que ver con, con lo que son también estas obligaciones que se han adquirido y que eh, son objetos de examinaciones. O sea, si yo firmo la Declaración de los Derechos del Niño o firmo la, la Declaración de CEAU sobre los Derechos de la Mujer y otras convenciones que viene el país ratificando, lo lógico es que estos tratados se implementen, se implementen en las leyes internas. ¿No? y eso se va sometiendo a examen y se les hacen recomendaciones a los Estados si uno revisa las examinaciones que se le han hecho en diferentes materias o ahora que viene eh, a comienzos de este próximo año el examen periódico universal o sea, de un examen general sobre derechos humanos en Chile pero le recomiendo a los auditores que lo vean vamos a ver que lo que yo estoy señalando no tiene que ver ni con una posición de partido ni con una postura en general respecto de un gobierno u otro tienen que ver con cuáles son las carencias que Chile tiene desde una perspectiva democrática y cuáles son las principales vulneraciones que respecto de derechos humanos se están produciendo y qué y quiénes lo están produciendo y bajo qué mecanismo se están produciendo. no Entonces, yo creo que eso le, le, le responde a, al amigo Miguel eh, su pregunta. Y si no, siga preguntando porque aquí estamos para responder. Eh, y la segunda pregunta eh, que nos hacía el, el, el otro auditor Auditora. es también muy muy importante porque, claro, yo tengo un hijo de 18 años y, y todos los que somos padres siempre pensamos en nosotros, pero sobre todo pensamos por las generaciones que vamos produciendo y, y, y eso también es una circunstancia muy importante en contextos de cambio climático, en contextos de tratar de tener una perspectiva de desarrollo sostenible hoy día casi todos los órganos internacionales están enfocándose al cuidado y la preservación del medio ambiente se está discutiendo en Naciones Unidas hay un grupo de trabajo constituido un acuerdo, o sea un tratado vinculante sobre industrias extractivas y derechos humanos hay principios rectores sobre empresas y de derechos humanos, los ODS nos hablan del, del cuidado de los océanos del cambio climático, de la desertificación que ya eran temas todos traídos en una gran agenda global o sea, hoy día el, el medio ambiente podemos decir más allá de que no esté valorado en nuestras constituciones como en otras constituciones de la región como, como, como un sujeto de derecho también ¿no? eh, eh, si sí tenemos la perspectiva eh, internacional de que la preocupación y el acento está hacia allá que es lo que pasa, que nosotros no hemos desarrollado sí. ni política eh, ambientales satisfactoria pensemos que nuestro propio sistema de evaluación ambiental que hoy día está entre otras cosas eh, modificándose en el parlamento a puertas cerradas con poca participación con pocos testimonios como lo de la pregunta que hace el auditor o sea cómo vamos a cuidar el medio ambiente cómo vamos a proteger ese medio ambiente para las futuras generaciones qué es lo que se está haciendo eh, cómo se están eh, desarrollando estas evaluaciones ambientales de los proyectos todo todo todo esto hoy día no tiene eh, una, una perspectiva país Nosotros ni siquiera tenemos un plan de acción nacional sobre cambio climático, siento que ten, somos un país que si uno revisa la Convención de Cambio Climático tenemos siete de los nueve eh, aspectos territoriales que nos, nos hacen ser un país con mayor riesgo porque tenemos una zona costera extend, verdad muy extendida tenemos además una cordillera con las posibilidades de deshielos o sea, tenemos una serie de circunstancias que son factores eh, propicios para eh, que el cambio climático nos impacte de una forma muy superior. Entonces, yo le contestaría al auditor que hoy día, no solamente los movimientos en torno al agua, por ejemplo, que se construyen, eh, sino que en, estamos acabamos de estar en el Día eh, Internacional de la Tierra, es decir... Correcto ponernos como, como personas eh, también en, en, en un no, no necesitamos estar ni asociados a un movimiento ni a un partido, pero desde lo más simple desde desde el reciclaje hasta el ahorro de energía desde la exigencia de nuestras autoridades de que también desarrollen políticas en lo local desde la enseñanza a nuestros hijos desde procurar que en la educación de nuestros hijos esté también incorporado la preservación del medio ambiente como parte de lo que se eduque es decir, hay tantos aspectos de los que hoy día culturalmente tenemos que cambiar para que este país comience a pensar que en su desarrollo está basado en la conservación del medio ambiente y no en la imposición de modelos que van justamente eh, a afectar lo que son los territorios que estamos habitando la mayor cantidad de conflictos ambientales del mundo están en esta región la cantidad de personas también defensoras del medio ambiente que están comenzando a ser asesinadas en esta región es altísimo las mujeres que dentro de estas luchas por el medio ambiente están siendo asesinadas es cada vez más un factor eh, o sea, hoy día estamos viendo que la lucha de América es una lucha por conservar nuestros recursos por conservar nuestro medio ambiente sano, libre y no lo estamos entendiendo esto no es una lucha política ni tampoco necesariamente es una lucha de sobrevivencia es una lucha de buen vivir si nosotros pudiéramos entender eso, que podemos vivir de mejor manera es una lucha de sobrevivencia sí, sí, sí, pero es que yo quiero que, que la veamos desde la perspectiva de implementar en nuestro, en, en nuestro cotidiano formas nuevas de vivir o sea, sobrevivir ¿no? implica que nosotros tenemos que mudar también en la forma en como estamos viviendo ¿no? porque si no nos acercamos a un término que yo en cambio climático combato mucho, que es el de la resiliencia ¿no? hoy día está de moda, así como la mitigación y la adaptación hoy día es la resiliencia, yo digo el ser humano no es resiliente no tiene que acostumbrarse a ¿no? los estados y los gobiernos tienen que tomar las medidas para que no nos veamos afectados o nos veamos afectados de la menor manera ¿no? Y sí, claramente nosotros tenemos que adoptar conductas de resguardo, pero no pero la tenemos que hacer pensando en nuestro bienestar. Y eso eso eso lo tenía muy claro nuestros pueblos indígenas. Y nosotros somos un continente que en sus raíces, que en sus savia, que en sus flores tiene la cultura indígena. Entonces, pensemola, mirémola, observemosla, porque hoy día estamos viviendo como si fuéramos Eh, sujetos, personas niños, niñas de otros, de otros mundos y nosotros somos de este mundo, somos de un país que se basa y vive de la tierra esa fue nuestra forma de sobrevivencia y esa es la única sobrevivencia que nos puede servir para lo otro no tenemos ni la experiencia acumulada ni tampoco tenemos el territorio adecuado nosotros no somos ni Estados Unidos ni somos una Europa ¿No? reducida y pavimentada nosotros somos un territorio rico con una cantidad de riquezas que si las, las utilizásemos para nosotros mismos claramente tendríamos no índices macroeconómicos tendríamos índices de calidad de vida verdad muy diferentes a los que hoy día tenemos entonces hay que avanzar en la materia por supuesto que hay que avanzar que cada uno de nosotros puede hacer algo cada uno de nosotros puede hacer Eh, y que podemos hacer juntos mucho más, eso también es cierto y aquí la Contraloría Social vuelvo a ponerla sobre la mesa es también muy importante en el ámbito ambiental no, nosotros no solamente por participación en, en, en evaluaciones ambientales, nosotros deberíamos hoy día estar, como se hizo Eh, hace 50 años atrás los primeros movimientos ambientales que salían a la calle a marchar por el medio ambiente y como hubo en un minuto también que teníamos marchas por el medio ambiente tendríamos que volver a salir a, a marchar y tendríamos que tener formas de contraloría social como las que hablábamos en la pausa de, de tribunales éticos para la cautela del agua, tribunales éticos a la acción de las mineras y otros eh, daños e impactos que estamos teniendo Tenemos una pregunta, me dicen sí. Muchas gracias Se llama Guachimingo que está escuchando, Chile es el país con más acuerdos de libre comercio en el mundo. A todo esto interesante programa. 16 posee un total de 26 acuerdos comerciales con 64 economías. Tiene una reconocida participación en la Organización Mundial de Comercio, también es un socio APEC y sede de la próxima cumbre 2019. ¿Cómo y por dónde se podría iniciar el cambio en esta política? Y terminamos, ¿cómo podemos terminar con la venta del país y sus bienes, ya que está completamente vendido? ¿Podrían hablar con lo que está pasando en el sur de Chile, que está siendo comprado prácticamente por todos los israelitas? Uy, que se agradece esa pregunta también del auditor. Bueno, él explicó gran parte de un fenómeno muy importante, decir que, y lo habíamos señalado al comienzo del programa, es esta actitud enfermiza que hace que Chile sea el país que tiene mayor acuerdos comerciales eh, a, a nivel global. Eso es un hecho, eh, y como él dice también, estamos sumidos en estructuras y macroestructuras, no solamente las de Naciones Unidas, sino que también estas macroestructuras económicas, ¿no? la OMC dentro de Naciones Unidas, pero también el BID, eh, eh, la PEC, eh, y lo que se ha construido hasta ahora en torno a oponerse a los espacios eh, formales de los estados y de la reunión de los gobiernos, son las cumbres de los pueblos. Lo que pasa, y, y aquí yo quiero hacer una autocrítica, he participado de muchos de los procesos de las cumbres de los pueblos, es que no hemos logrado hasta ahora hacer una agenda. No hemos logrado construir más allá de un espacio que claramente es muy importante a nivel de articulación de actores sociales, es muy importante en torno a los diagnósticos, que los tenemos muchos de ellos bastante claros y nítidos, eh, pero lo que no avanzamos es a construir una agenda que implementemos en una forma conjunta. Entonces las cumbre de los pueblos terminan con una declaración que es muy importante desde la desde entregar una perspectiva, pero poco en una carta de navegación que nos digan tenemos unos obje como objetivos de aquí a un año esto, de aquí a lo próximo esto otro y vamos construyendo, porque amigo amigo, el, el, el este, este Estas economías globales, eh, neoliberales, eh, eh, o como las queramos denominar, porque van mudando y, y van creciendo, eh, se pueden combatir solamente con un movimiento global de una misma intensidad. Eh, entonces, muchas más cumbre de los pueblos, eh, mucho más trabajo hacia los tomadores de decisión. Eh, tenemos que lograr que el Parlamento cambie en la forma de pensar sobre todo ahora que hay otras actorías también y que y que ya no tenemos dos conglomerados cerrados, sino que además hay bancadas que eh, tienden a tener eh, matices y que eh, y que a la hora de expresar opinión se puede ir rompiendo eh, esta esta falacia, este imaginario, ¿verdad? En donde creemos que los tratados o ellos creen que los tratados son lo que hace crecer al país y lo hemos reiterado en todos los tonos y en toda la forma y lo vamos a seguir diciendo eso lo único que trae es menos desarrollo más desigualdad eh, y finalmente una menor calidad de vida entonces necesitamos necesitamos estudiar, necesitamos aprender yo felicito al auditor por la información que maneja, eso hay que llevarlo a la calle, hay que transmitirlo en el taxi, hay si que hablarlo en la micro él. claro, es eh, eh, Necesitamos que sea una información que se maneje al revés y al derecho. Las redes sociales hoy día transmiten y transmiten muchísimo, pero también transmiten poco de información que nos pueda ser útil para, para que nos gobernemos mejor y podamos realmente ejercer lo que somos. O sea, no nos olvidemos que... Quienes nos representan, nos representan. El poder radica en nosotros. Nosotros cedemos ese poder. Por eso es que es tan importante una revocatoria de mandato o la posibilidad de una contraloría social efectiva. Porque si no, estamos entregando eh, el poder a, a, a personas que actúan con total impunidad. no Finalmente, un parlamentario que entra en su ejercicio tiene cuatro años en que no podemos hacer nada si es que él no hace nada. no Entonces... No hay un control eh, no sobre él, nada que Son parte de las fragilidades democráticas de las que venimos hablando, por eso que cuando nos pensamos jaguar en algún minuto económicamente y después vemos que tenemos unas desigualdades que son eh, planteadas incluso por la propia OCDE en la que Chile se incorporó, entonces somos el país más porro dentro de eso en múltiples materias y nos sentimos grandilocuentes, o sentimos que somos un país moderno ¿verdad? Eh, y así se presenta Chile hacia el exterior y resulta que tenemos ningún tipo de institucionalidad que nos hagan ser un país eh, desde lo político ¿verdad? desde la política que es la construcción de, de sociedad finalmente, de polis, de ciudad ¿verdad? desde lo político somos un país eh, eh, tal vez de los de los más eh, retrasados de la región entonces Ojo con eso, cuando discutimos el, el hecho de reducir las horas de historia, de filosofía en los colegios, es decir, ¿a dónde se están poniendo la, la, las prioridades en lo que queremos que eh, sepan y, y sean formados las nuevas generaciones? Entonces, eh, no podemos no podemos tener eh, una educación que se desequilibre y que las humanidades, lo humano, finalmente, quede fuera de esto. Yo creo que Ahí hay también otro otra circunstancia que no nos hemos ido dando cuenta cómo se produce. Eh, yo tengo 47 años eh, y fui de la generación de los 80 que tuvimos que aprendernos eh, los himnos de carabineros, de las fuerzas armadas. Eh, y, y, y resulta que hoy día uno ve que la formación que se quiere dar va perdiendo precisamente ese contenido humano y se está yendo a un lugar en que no es lo mismo, claramente, pero el derrotero al que se puede llegar es lo mismo, no a, a que se pierda eh, la relevancia y la importancia que tienen materias que, que finalmente nos permiten tener mejores enfoques, que nos permiten entender mejor... Eh, lo que la, la vida representa y, y cómo podemos hacer que la vida no solamente de uno sino que de todos los que coexistimos en una sociedad sea respetuosa, sea solidaria sea fraterna e, esos eran los términos con los que los derechos humanos se forjaron y comenzaron no solidaridad, fraternidad eh, todos principios que parecen estar tan ajeno, hoy día es la individualidad, es la competitividad o sea, estamos en una en sociedades totalmente antagónica a lo que son los principios humanos y la formación se está alejando de eso lamentablemente también. Sí, lo que pasa es que de alguna manera el sistema este sistema este sistema neoliberal que nos hace ser eh, necesariamente consumistas consumir mm. es nuestra mayor eh, eh, uh -huh. finalidad ¿no? Es preocuparte por ti, por desarrollarte, por ser el mejor, por tener las mejores cosas. Olvídate del resto. Tú, tú, tú, tú. Y resulta que cuando nosotros crecimos nos hablaban de comunidad, de los barrios, de los vecinos, hoy la gente no conoce a los vecinos. No hay no hay una interacción, no hay una sociedad que de verdad comparta con el otro hoy por hoy creo yo que el tema de la mala educación que existe porque hoy por hoy hay una educación horrible a, al, al yo comparo lo que yo recibí soy también de los 80 eh, es una educación riquísima en cambio hoy quitan todo lo que te haga pensar piensa tu historia filosofía sociología evitan que la persona piense ¿Por qué? Porque si no piensas, no cuestionas, no te preguntas, no no no no vas a revelarte en contra de un sistema, lo vas a aceptar y vas a seguir adelante. Esto es un poco lo mismo, eh, una comparación burda tal vez, pero es pan y circo, televisión, consumismo y chao, y, y no te dejan pensar otra cosa, mientras menos informado estés, Mejor para el sistema. Sí, y de hecho hay, hay consecuencias que, que tiene esta formación que se viene instalando en nuestros jóvenes que, que no es informada por los medios no. de comunicación. Eh, poco se habla de las cifras de aumento de los suicidios en los jóvenes eh, del aumento del consumo de alcohol y de determinadas sustancias de droga eh, y no estoy hablando de las drogas convencionales, estoy hablando de fármacos que toma la gente uh -huh. eh, en, en, que finalmente toman eh, a, para dormir para la ansiedad etc. para todo Sí. Pero, pero sobre todo por lo que yo decía Este espejo, el, el contrario ¿no? sí. La competitividad El, el, el hecho de, de, de Quién es mejor eh, Sobresalir sí. ¿eh, no? eh, En etapas Más maduras Bueno, se sobrelleva a veces con esas ansiedades Pero en las etapas de la adolescencia Es ¿verdad? más difícil Es más difícil Y allí es donde surgen los suicidios sí. El bullying no solamente es una circunstancia de, de, de, de, de digamos de, la, de, lo, de las escuelas en el día de hoy el, digamos la, las formas de, de, de, de, de, de enfrentamientos y las discusiones al de los colegios entre comillas siempre existieron lo que pasa es que hoy día están cargadas de otras formas de violencia sí. de, de otras formas de expresión de la violencia de otras frustraciones de otras eh, eh, de, de otras disputas que son mucho más efímeras que las que pudieron haber antes pero la vez que pueden llevar a un joven a tomar la decisión de quitarse la vida. no Entonces, ojo, porque también este estos modelos ya no solamente de desarrollo económico, sino como lo estamos analizando, sí. de cuáles son la, las formas de, de educación, cómo mm. se construye o cómo se quiere mantener, como bien decía María Cecilia, con, a la gente... Con, con poca capacidad de, de, y herramientas finalmente, Correcto. para pues, reflexiones más profundas, uh -huh. es lo que nos tienen en, en, en, en los contextos en los que tiene Chile tiene de los casos de, de, de enfermedades depresivas más altos de la región, ¿Sí? ¿no?, Comparado con Argentina mm. Que, el que, el que tienen más tanto jóvenes, más pero, pero en el, Argentina Uno de cada tres personas Están en algún tipo de tratamiento También ellos En vez de de, de, de, de, de tanto fármacos Van y, y mm. consultan Pero bueno, nosotros no tenemos esa posibilidad Porque claro. tenemos entre otras cosas una salud privatizada mm, Y correcto. donde el bullying en la escuela Está considerada hasta el cómo se enfrenta El abordaje de la violencia mm. Pero no hay Servicios posteriores Correcto. Para el tratamiento Y no eso no. lo podemos llevar a la escuela al, A lo laboral Y sí. al investigamiento mm. O a cualquier otro espacio Es decir, nosotros somos sociedades No dialogantes, primero Pensemos Correcto. que no históricamente no hemos resuelto ni el tema del diálogo entre Estado y pueblos indígenas sí. No hemos resuelto Ni un diálogo en torno a las Ajá. violaciones De la dictadura, no hemos resuelto Formas de diálogo en torno a lo que hemos Denominado los temas valóricos Y así Correcto. es como somos los últimos países que hemos adoptado El divorcio sí. Y somos los últimos siempre En estas materias Entonces, claro, llegó el momento en que Podamos tener eh, Formas más dialogantes Sabemos que no tenemos posiciones Eh, similares y qué bueno porque también la diversidad de posiciones hace una sociedad de, más, más rica, rica ¿no? <risa> <risa> eh, sí. no, es, no es bueno también estar siempre en todo de acuerdo eh, pero pero no tenemos mecanismos de diálogo no sabemos Correcto. dialogar no no hemos no, no, no hemos construido no hemos no hemos no hemos solamente aprendido. la escuela sino que al no haber participación ciudadana en los distintos espacios también no cada espacio sirve la escuela la familia eh, los co eh, los movimientos cada uno de esos espacios de construcción social nos enseñan a dialogar ojalá dialogáramos más y ojalá nos pusiéramos de acuerdo en los temas que son más relevantes en, sobre los cuales queremos dialogar. Allí tendríamos procesos transformadores porque nos preocuparíamos, como Correcto. lo mostró, de alguna manera el proceso constituyente, yo era bien crítica también por los mecanismos que se implementaron, pero sin lugar a dudas si uno mira los resultados de los encuentros locales, cuáles son los temas que la gente que participó <risa> le interesó, tenemos una gran agenda por hacer en este país, tenemos que cambiar la constitución, Nos lo demostraron los encuentros locales, regionales, sí. todo Tenemos que hacer de este un país que reconozca una pluralidad y una diversidad Y tenemos que hacer también Que temas eh, vinculados a mujeres, a niños, adultos mayores Que estuvieron planteados ahí Los temas respecto a la salud, a la educación Que estuvieron planteados ahí Se materialicen No solamente en acciones de movilización en la calle Sino que en acciones comunitarias concretas por parte de las autoridades en responder a sus obligaciones en derechos humanos y tengamos educación gratuita tengamos salud no privatizada y tengamos pensiones dignas para quienes hoy día ya son cuilados y para los que prontamente estaremos en una misma condición sí. eh, bueno lamentablemente este esta sociedad no, no, no le ofrece nada a los jóvenes sobre todo no le ofrece absolutamente nada y por eso tenemos los jóvenes que tenemos ¿ah? que no quieren ni van a ningún lado porque no hay un interés porque no hay nada que les ofrezcan que de verdad quieran nos alcanzó el tiempo todos lindos, ¿sí? Sí, y lo sí, importante sí, sí, sí. es que tenemos que hacer florecer esa riqueza linda porque de la juventud emanan los principales movimientos del de sí, mundo desde sí. la juventud se sí, hacen al... los grandes, cambios. Hace los grandes sí, cambios entonces sí. tenemos que re no recoger esa juventud sí. y llevarla o, o, o, o tener esos diálogos intergeneracionales como se Apoyarla. dice que son tan importantes apoyarlos apoyarlos en su en sus demandas porque son eh, reales y necesarias para tener un cambio real en la sociedad y porque nosotros lo hemos construido así también <risa> sí, nos pilló la hora yo me despido Paulina, un millón de gracias eh, si tienes una página o algo para que la gente te escriba de repente alguna consulta que pueda hacerte tenemos la página del observatorio eh, ciudadano observatorio.cl allí vamos a estar publicando siempre declaraciones sobre distintos temas noticias de interés eh, en materia de derechos humanos y en materia de ciudadana en general Eh, y no tengo ningún problema en que me escriban para consultarme, mi correo es pacevedo.com, está también en la página disponible, eh, siempre abierta a responder inquietudes, a tener una buena plática, a amplificarla además en esto tan lindo que es la radio, eh, así que les agradezco, pero sobremanera esta invitación, eh, el poder estar aquí conversando con los auditores y el poder verlos también, que siempre es grato. Sí. Eh, gracias. gracias, yo me despido eh, muchas gracias y le recuerdo a la gente que la semana pasada tuvimos un invitado español que él habló acerca de los monocultivos y los dañinos que eran para que lo escuchen ya, hasta luego, ya hasta la próxima semana si Dios así lo quiere muchas gracias queridos auditores, hasta el próximo jueves gracias